Saben, saben lo que hizo... El ciervo y la cebra... Había una vez un ciervo enamorado, puede ser que casado. Pasó una cebrita muy bonita y detrás iban sus hijitas rayaditas... Sus hijitas dijeron... Mirá mamá, un... Un ciervito muy bonito, con un elegante sombrerito y un trajecito peludito... La cebrita dijo... ¡Ay qué lindo chalequito! Y la mamá dijo... Chicas, vamos a dar una vuelta y lo hacemos al trotecito. Seradina Cortázar, Carolina Kozovich, Valentina Bayasi. Había una vez, cuatro piedras vivían en cada uno. Las chicas eran piedras, se asustaron y para correr no le alcanzaron a digo, pero con amigas. ¿Vale? Cazar patos, armaron una lanza con un trozo de alambre. De tanto cansancio les agarró calambre, al final se desmayaron sin los patos y con hambre. Ignacio Fernández, Tomás Anital, Juliano Mantini y Agustín González. La vaca ya cazada y el zorro mentiroso. El zorro metido se corre y corre sin parar, recorriendo las iglesias y buscando a quien ama. La vaca ya casada, arrepentidamente enamorada, no puede decidir a quién elegir. Finalmente decidió, al zorro eligió. Ahora felizmente vivieron y con hijos se fueron. Nair, tenis, latino. El gaucho llamado Sancho, que vive en un rancho y con su perro Tato. que usan un par de zapatos y juegan a las cartas con su tía Marta Santiago Gentil. Un gaucho muy mentiroso se puso a jugar allí y se entregan el partido porque es muy tramposo. Lauriano Marías. Yo nací en Casilda. De... Dicen la vida bonita tiene muchas plazas, pero Cuatro las que adoran esta Biblia bonita. Ismael Seguridad.